Jeremías capítulo cuarenta cinco. y Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, i j o de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías rey de Judá diciendo Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, o、oh、b a r u c Tú dijiste, ¡Ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: Ha dicho Jehová: He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres.